4. Nuestro Señor no disminuye nuestros corazones después de nuestra guía y nos dio de tu alma como misericordia, porque tú eres los tontos.